A esta hora, noticias municipales para toda la comuna de Puente Alto. Una masiva convocatoria tuvo el cuarto encuentro de delegadas de los talleres de Puente Mujer. En el encuentro, las monitoras compartieron información y recibieron capacitación para fortalecer el desarrollo personal y social. El equipo municipal, además, les entregó información sobre los 108 talleres que funcionan en distintos sectores de la comuna para entregar oportunidades de aprendizaje y crecimiento. A nuestras vecinas y también vecinos. Si necesitas mayor información, puedes llamar o inscribirte a la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Puente Alto al 56 9 57 64 7253. PuenteMujer arroba mpuentealto.cl Noticias Municipales a esta hora. Ya está disponible en nuestra página web M Puente Alto la opción de pagar la segunda cuota online del permiso de circulación año 2024. También pueden hacerlo de manera presencial en Avenida Conchitoro 1691, esquina Las Nieves. Les recordamos que tienen hasta el 2 de septiembre para pagarlo. Con tu permiso de circulación, contribuyentes pueden aportar a Puente Alto a ser una comuna con más seguridad, educación, salud y calidad de vida pago segunda cuota permiso de circulación muchas gracias a esta hora compartiendo noticias municipales